Ahí tenés también un error de comunicación y de coordinación. Eh, para seguir charlando de estos temas y, y varios más también, estamos en eh, comunicación con Juan Carlos Salerete, referente de la corriente clasista y combativa, además diputado por la provincia de Buenos Aires. Juan Carlos, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, el y la Habitar, los saludamos. ¿Cómo lo da? Muy buen día. Eh, gracias por por atendernos, como siempre. Y Juan Carlos, bueno, le, le pregunto, ¿cómo está viendo esta situación... Tan, tan particular, tan tan rara que se ha suscitado en los últimos días con la policía bonaerense. Sí, llama poderosamente la atención, ¿no? Y estoy seguro, no que tengo dudas de que ha empujado por algún sector. Uh -huh. Y está empujado porque inclusive algunos de los que encabezan eso sabemos bien la posición política que han tenido con el gobierno de Macri. Uno de ellos, que se lo vio claramente, es este Alderete que no tiene nada que ver conmigo, por supuesto, uh -huh. pues sería familia mía y diría a cachetearlo delante de todo porque está metido en un juego que no sabemos cómo termina. ¿no? Uh -huh. Pero me llama poderosamente la atención porque los cuatro años de Macri no reclamaron no reclamaron nada, no salieron para ningún lado. Y de repente, con todo el juego y la maniobra y el circo que montaron en el Congreso Nacional, con la convocatoria de los anticuarentenas, Sí, con todo y con un dicho de, de que yo no estoy diciendo que van en confluencia con Madrid, pero llama poderosamente la atención, ¿no? de que está empujado por algo porque justamente el gobierno el ministro Berni junto con el jefe galinete de la provincia de Buenos Aires ha anunciado de que se va a atender este la mejora en el trabajo y también la mejora salarial si están en una etapa de esa están en una etapa de diálogo y de negociación y de repente se ha volcado en la calle y en toda la provincia de Buenos Aires. Lo que no tengan en cuenta ellos que no saben que nuestro pueblo es manso, es solidario, está trabajando con todo, contra la pandemia, y justamente en medio de la pandemia, en este momento, salen a hacer las movilizaciones y los cortes de ruta y los cortes de avenida que han hecho en el día antes de ayer y ayer también, ¿no? Uh -huh. Entonces llama poderosamente la atención, e inclusive... Este, contra este de ir a presionar en la casa de nuestro gobernador de decirlo de ir a la quinta de olivo también este bueno eso ya tiene otro tono no y eso en ese sentido me no es para mí no es casual es parte de algunas jugadas también es desestabilizar a nuestro gobierno ¿no? Uh -huh. eh, claro al derecha tuvimos recordemos el hallazgo del cuerpo de facundo al, el mismo día Berni eh, habló y, y se dio a conocer el tema de las tomas de tierra en Guernica. El viernes un anuncio importante en seguridad, eh, en inversión, y el lunes ya empezaron estas eh, estas concentraciones salariales. Digamos, una semana entera, una semana eh, dedicada a la agenda casi exclusivamente al tema seguridad. Eh, es decir, y, y bueno, si vamos un poquito más atrás... Dualde, el ex presidente Dualde habló de los problemas de la democracia, etcétera. Eh, todo casualmente en en al mismo tiempo. Exactamente, exactamente, si se han dado cosas y hoy uno ve un tweet de algunos funcionarios y de algunos concejales y de algunos diputados provinciales, este eh, realmente la solidaridad con la policía es tremenda, es decir, es justo el reclamo que están haciendo es justo. Eh, si no hay que negar el ajuste ju es justo que, que esté reclamando lo que está reclamando y lo que están pidiendo y solicitando no pero eso este que ha sido empujado ha sido empujado este por alguien porque ha sido distintos juegos que que llevan en nombre de la democracia en nombre de la Constitución en nombre de la república eh, tiene que ver con todos los juegos que están Este, en este momento, la política de la Argentina. Tienen en su estima al pueblo, a nuestro pueblo, nuestro pueblo es eh, netamente democrático, eh, eh, cuidado, porque también nuestro pueblo puede salir a la calle, ¿no? Eh, si mm -hmm. cuidado, es decir, cuidado, y eso hace a mal para todo, pero si nosotros tenemos que salir a la calle para defender a nuestro gobierno, que nos costó tanto lograr cambiar el gobierno, lo vamos a hacer, ¿no? Claro. Juan Carlos, buen día. Carlos saluda a Leila. Eh, ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. La pregunta es cómo se resuelve todo esto, ¿no? Cómo podría resolverlo Kicillof, porque ya anunció el aumento salarial dentro de este plan de seguridad eh, que incluye una inversión muy importante. Eh, sin embargo... Las protestas continúan, eh, no hay referentes claros dentro de la policía bonaerense que puedan establecer un diálogo con los funcionarios. ¿Cómo ve la figura de Berni? ¿Cree que está en condiciones como ministro de Seguridad para poder encauzar este conflicto? No, yo creo que, hay que que el ministro a ver que sacarlo, este, hay que sacarlo, es decir, sacarlo del juego este. Acá no se trata de ministro, acá se va a un a un tema de desestabilización, tan dice esta medida de lucha están haciendo este las fuerzas policiales es decir eso por lo tanto hay que decirlo así de esa manera porque si no buscamos el eh, la cabeza de algún ministro la cabeza de algún funcionario nacional porque se está la clara de que si hay una negociación eh, todos somos este conscientes con hay una negociación hay un impacto en esa negociación si después la negociación resulta que no este no atienden su reclamo y quieren seguir con una medida Este, que lógicamente lo podrán hacer o no pero este por qué no pararon eso es que me llama poderosamente la atención y yo no me olvido también lo que ha pasado en Bolivia no uh -huh. justamente la la, la la lo que ha producido la policía de la de, de, de Bolivia tras como como consecuenciaencia el golpe de estado en Bolivia no uh -huh. claro habría que también eh, hacer algún tipo de recambio dentro de la buena herencia porque me pregunto fino García que era, bueno, el número 2 de Perroni, también muy cercano al ex ministro de Seguridad Ritondo sigue en funciones y no parece tener muchas eh, intenciones de de resolver esto. ¿Habría que hacer algún tipo de recambio interno en la policía eh, bonaerense? Sí, yo se tendrá que haber hecho desde hace mucho tiempo porque todos sabemos de que una parte no serán todos, pero una gran parte de los jueces inclusive que están Directamente del de, eh, directamente son los corruptos, va a decir, ¿quién no sabe que la policía de la provincia de Buenos Aires hay una corrupción muy grande? Son mil hombres armados en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No es cualquiera cosa, uh -huh. no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando, que que le tengo respeto tremendo a lo, al cuerpo de bomberos en todo lado, ¿no? que Es una cosa muy complicada y muy seria. mhm. Uh -huh. Estamos charlando con Juan Carlos Salerete, diputado nacional, referente de la corriente clasista y combativa. Eh, hace algunos días también, con el tema de las eh, tomas de tierras en, en Guernica, eh, en presidente Perón ya se ha dispuesto el desalojo por parte de la Cámara eh, Federal de La Plata. Eh, se acusó Sergio Berni directamente acusó a eh, organizaciones como el Movimiento Evita, a los movimientos populares de, de motivar esto. Eh, en el medio, eh, ¿cómo interpreta esta relación, este tironeo entre Berni y otros sectores de, del Frente de Todos, y además en medio de, to de todo este problema de seguridad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo caracteriza la figura de Berni, bueno, Juan Carlos? Bueno, a, a mí me llamó poderosamente la atención de que hayas hecho esa declaración, eh, Sergio Berni. ¿Por qué razón? Cuando asume Néstor Dismas, él cumplió una función también muy importante en el gobierno de Néstor y de Cristina, eh, inclusive junto, junto con él, hemos llegado a lograr soluciones habitacionales en muchas provincias. y uh -huh. En algunos asentamientos también, en una relación con el Estado. El Estado provincial, el Estado municipal y el Estado nacional, que intervino también. Y en eso también trabajamos juntos, porque tengo que reconocer que hemos trabajado juntos en algunas de esas cosas, inclusive de qué manera ir a una política de integración. Integración y acceso a la vivienda. Y en algunos asentamientos muy conocidos en algunas provincias que esto es eso, esa regularizó la situación, el Estado intervino, el Estado compró a los dueños y también allí se hicieron este un plan de vivienda, ¿no? Es eh, sí, decir, porque todos sabemos de que nosotros venimos reclamando hace muchos años de que tiene que haber una política para combatir la de, la crisis habitacional. También eso le llega a las clases medias, no solo a los que no tienen trabajo, a los que no tienen nada. Este Por lo tanto, la falta de oportunidades muchas personas se ven empujadas a tomar tierra para mejorar su situación. A nadie le gusta ir a tomar un terreno, uh -huh. ponerse a todo lo que eso significa, sin luz, sin agua. Y eso lo hemos vivido hace muchos años, 33, 84, justamente con mi amigo eh, Luis de Lía, ¿no? Eh, uh -huh. Sabemos, yo no yo no fui a tomar una tierra porque realmente este de gusto y eh, es ponerme de gusto, sino que en ese momento yo trabajaba y en ese momento no la renovación de, lo, eh, de los contratos de alquiler, se eh, eh, la, eh, teníamos que hacerlo en dólares, y era imposible. O pagaba el alquiler y dejaba de comer con mi familia. Por eso mm -hmm. me vi obligado también a tomar un por necesidad, no por otra cosa. Hay que en el camino hay algunos vivos, hay algunos vivos. Que en el camino hay algunas cuestiones que se aprovechen y hay oportunismo, también es así, ¿no? pero no es la mayoría. La mayoría es que lo hace porque no tiene dónde vivir. Y la pandemia lo que hizo, el asignamiento y que también este eh, el virus atrajo también miedo en la familia y cuando viven hacinados muchas veces se muestra cara, se muestra mala voluntad están los chicos de por medio y muchas veces que están hacinados viven en la misma son familia entre todos este se ven obligados muchas veces a irse de su casa porque lógicamente el maltrato entre propias familias es muy malo. ¿no? Uh -huh. Juan Carlos, eh, hay una orden de desalojo en esas tierras de Guernica donde hay más de 2.500 familias, eh, ¿va a haber algún tipo de ac acompañamiento por parte de organizaciones, del movimiento de movimientos sociales para poder garantizar que por lo menos no haya violencia en ese en ese desalojo que tengo entendido va a ser en estos días? Sí, bueno, yo ahí que escuché también este eh, a nuestro ministro de la provincia de Cuervo Larroque, Decir que también no iba a haber una mesa de negociación para ver de qué manera el Estado intervenía. Porque cuando el Estado interviene, eh, allí se termina eh, aquello, o no se termina, sino que se, se hace minoría y queda muy claro aquello que le sacan plata a la gente, aquello que quieren... Realmente es lo único que le interesa es politizar con el, la necesidad de esa gente, ¿no? Cuando interviene el Estado, ya es de otra manera, el Estado mismo claro. eh, puede también buscar y reubicar, porque también hubo reubicaciones de algunas tomas de tierra en algunas tierras que son estatales, ¿no? Yo voy a presentar en los próximos días, por ejemplo, el proyecto anteproyecto tengo un anteproceso de ley que ya tiene 20 firmas de diputados nacionales, de tres bloques, para el techo, techo, tierra y trabajo. que hay una, Se hace un aporte para ir a la solución justamente de la tierra para vivir y la tierra para trabajar trabajarlo. ¿no? Uh -huh. Juan Bien. Carlos, le agradecemos estos minutos con la gráfica. ¿eh? No, al contrario. ¿eh? Muchísimas gracias y a seguirnos cuidando porque estamos en el peor momento y a lo mejor tenemos pues unos meses más todavía de soportar este video. Uh -huh. Bien, un abrazo muy grande. Así Juan Carlos Alderete, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, referente de la corriente clasista y combativa, una más de las voces eh, sobre este tema. Hacemos una breve pausa y seguimos con la información. Radiográfica. Radio FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario.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 w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 La herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sí Pago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sí Pago, la solución de cobro que te faltaba. Sentís a tu patria. Vení a la señal.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 43 de la mañana se pueden comunicar con la gráfica exactamente al 21 50 7 4 556 también pueden escribirnos al 15 50 12 35 89 y nos encuentran en redes sociales twitter instagram y facebook como radiográfica 893 y Se pueden meter en www.radiografica.org.ar para escucharnos a través de la web, para repasar la información que vamos desarrollando aquí al aire del 89.3 y eh, lo que viene siendo todo el análisis de este tema de seguridad y las distintas novedades. Además, por supuesto, hacerse parte de la comunidad radiográfica. Se puede suscribir, inscribir eh, y no sé y proscribir a otros. O, no, proscribir? no, proscribir no, eh, Pero para colaborar, con, nosotros, colaborar ¿sí? con la emisora y poder eh, hacerse beneficiario de ciertos eh, sorteos, de distintas iniciativas que vamos generando con nuestros amigos, distintas cooperativas, teatros, librerías, eh, restaurantes, todo. Uh -huh.